Ya se acercan los bufones a la gran mía, despertando el deseo de jolgorio, anunciando días de máscaras grotescas, de transgresión y algarabía. ¡Que tiemblen los poderosos! ¡Llega nuestra hora! <risas>